Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo. Analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el presidente de Cooperativas Agrarias Federadas, la CAF, con el señor Pablo Perdomo. Buen día, Perdomo. Bienvenido. Gracias por atendernos. Buen día. Muchas gracias a ustedes por, la, por esta comunicación. Eh, es la primera vez que generamos contacto con usted y ya lo habíamos hecho con la con la presidenta de la CAF, así que le pido, nos cuente a los oyentes y a nosotros eh, dónde lo estamos ubicando, en qué departamento reside usted. Bueno, yo soy, mi cooperativa de base es la cooperativa El Fogón, uh -huh. la cooperativa ganadera, eh, originada en el año 1961, a través de los sindicatos rurales cristianos, creada por un Y que está en la ciudad de Sarandí del G, cuyos socios somos del departamento de Durazno y también del departamento de Florida. Yo me ubico en la seccional décima del departamento de Florida, en el centro norte de, de, este, de este departamento. Y bueno, soy nombrado en CAF por, como yo decía, la cooperativa El Fogón de Sarandí del G. ¿Cuánto tiempo hace que está en el cargo? Eh, de presidente desde el año 2019. Anteriormente fui el vicepresidente de la ingeniera Virginia San Martín, de, de ahí de Calima, ahí sí. y este, que ingresamos juntos en aquel grupo de jóvenes empresarios ganaderos en el 2004. Eh, y bueno, y ahí ambos hicimos la, la, la carrera en distintas este, posiciones, de secretaría, vicepresidencia, tesorería y bueno, este ambos nos ha tocado llegar a la presidencia. En ese interés también estuve en el, en la Confederación, Uruguaya de Entidades Cooperativas, en Cudecop, que es la gremial, este, como tesorero, y también este, me tocó estar representando a Cudecop en el instituto nacional del cooperativismo, en el, primero como director alterno y después dos períodos como director titular. ¿Cuál es la realidad de las cooperativas agrarias federadas hoy? Bueno, la realidad es que en un mundo convulsionado, post pandemia, eh, las cooperativas este, no, no paramos, como así la producción. Eh, tuvimos, eh, gracias a Dios, la posibilidad de eh, seguir funcionando y esto. amerita un agradecimiento a, a todos los productores, a los funcionarios, a todos los integrantes de la cadena productiva, eh, productores, trabajadores, que eh, hicieron posible que el motor de la economía no parara, como dijo en su momento la, la economista Susana Releche, la ministra de Economía del Uruguay, y que eso posibilitó a que, bueno, a que hoy estemos posicionados de una forma este, interesante, con precios al alza, con insumos al alza también, y que los desafíos son son más que interesantes, porque hoy los números, este, hay mucho volumen, pero bueno, cuando uno pasa a la zaranda, sí. también hay que tener este, mucha precaución, las cooperativas estaban prontas para invertir en nuevos proyectos, tanto de infraestructura como de... en cuanto a tecnología, en cuanto a los cambios que se están dando, como los ambientales, como la, la producción este, amigable, este, el bienestar animal y demás. Y entendemos que eh, estamos en una buena posición, este, con mucha cautela, este, pero prontas para, para salir en ataque. Eso es un poco la, la impresión que, que, que nos da Este, luego todo esto como comenté, ¿no? Eh, ¿Cuántas cooperativas se integran en la, la CAF? Actualmente el padrón está en 2021 porque tenemos algunas cooperativas que están en proceso de vincularse definitivamente, eh, como es por ejemplo la cooperativa de viticultores de, eh, de la zona de Las Piedras, El Colorado, Melilla... y, por ejemplo, Coleme, que es una cooperativa que fue socia durante mucho tiempo y que ahora está, está volviendo, pero alrededor de 20 que participan activamente, desde cooperativas eh, grandes, como lo es Copagrán o Conaprole, hasta cooperativas muy chiquitas, como es Cofloral, que es del Montevideo Rural, que se dedica a la floricultura, y bueno, tenemos eh, cooperativas agrícolas, cooperativas ganaderas, Este, lecheras por supuesto y también la hortifrutícola estamos en, en cuatro cadenas de valor eh, y tenemos también industrias como lo es con Aprole como también Central Lanera Uruguaya que es una central de segundo grado cuyas socias son diferentes cooperativas laneras incluidas entre ellas Calima por ejemplo o la propia El Fogón este, la, a la que yo pertenezco eh, que también somos parte del de Central Lanera ¿Y todas trabajan para el abastecimiento eh, interno, nacional y también exportan? Sí, claro. Eh, tanto el, la, eh, las agrícolas, que este, el proceso, tan, si bien se produce a nivel nacional, la mayor parte este, es para para exportación. Este, si hablamos del tema agricultura en, en el trigo, este, hay algo que se vende, pero básicamente... es para el consumo interno, para los molinos este, nacionales. Hay parte que también se exporta. En el rubro soja diríamos que la mayoría este, este, se exporta. Si hablamos de la industria láctea, se industrializa y se exporta este, gran parte de, de la producción, sobre todo leche en polvo. Si hablamos en el rubro carne, andamos a, a frigorífico y bueno la mayor parte de la producción se exporta. Se está exportando, ahí las cooperativas, lo que hacen la intermediación con los frigoríficos. En el rubro lanero eh, tenemos una peinaduría que es propiedad de Central Lanera que está en la ciudad de Florida, donde eh, de allí se producen los tops que eh, se exportan casi en su totalidad, este, porque acá hay muy poca industria, queda muy poca industria nacional, más, más bien que esporádicamente, en un caso muy puntual. y este en el rubro hortifrutícola ahí sí es para para el consumo interno este con mucho muy pocos casos de exportación salvo en esta cooperativa nueva de vino que está exportando a eh, Brasil al al estado y la ciudad de San Pablo verdad es un poco ese el, el panorama Ardomo, nos ha llegado en las últimas horas una declaración de adhesión de las cooperativas agrarias federadas a uno de sus socios o socias, a Conaprole. Eh, eh, preocupa, ¿Preocupa esta situación de Conaprole no solamente por el conflicto que se desarrolla en estas horas, en estos días, sino... por la situación que se ha dado en una empresa tan importante, debe ser de las principales cooperativas del país, y que prácticamente semana a semana estamos eh, enterándonos de algún tipo de dificultad o de conflicto en lo que tiene que ver con el normal desarrollo de las actividades. Sí, sí, sobre todo por la, por la reiteración. Este, en esto lo primero que tenemos que decir es eh, que estamos y defendemos el derecho de los trabajadores, cualquier tipo, tanto los productores como los contratados por la cooperativa, porque son todos trabajadores, el derecho a tener representación, a defender sus intereses, sus salarios, su fuente laboral, su este, todo lo que hace un sindicato, eso debemos decirlo en primer término, como también es eh, bueno... comentar eh, que en este mundo, en este proceso durante la pandemia, también los trabajadores responsablemente llevaron adelante el no parar los motores de la economía, y esto hay que hacer un reconocimiento, un reconocimiento tanto a los a los trabajadores de la industrias lácteas como de la industria frigorífica como de otras industrias, este, por supuesto que también a, a nuestros socios. Pero en este momento, y debido a la, eh, eh, el, el continuo este, eh, tema de lo, los paros que distorsionan muchas veces la producción, que acarrea pérdidas, este, a este momento luego estar en contacto con los directores de la cooperativa, con su presidente, con los consejeros de CAF que pertenecen a dicha cooperativa, fue que decidimos sacar este comunicado porque, bueno, la reiteración de los mismos en este momento donde eh, estamos saliendo de una pandemia, donde el mundo está en guerra, donde al día de hoy, en la mañana el puerto de Nueva Palmina está cerrado por un paro porque hay 150 puestos de trabajo que se pueden perder eh, nos parece o nos llama mucho la atención que Eh, en una sección de 50 y pocas personas, eh, 15 trabajadores estén llevando adelante este, una reivindicación de un 40% de aumento, 40% de aumento en sueldos que no son malos, que está muy bien que sean lo que son, pero que este, probablemente a muchos nos gustaría este, poder recibir este, un sueldo y tener la seguridad de trabajar en una cooperativa con como con la Prole, y que esto también acarrea en, el, en, en la cadena este, otros perjuicios, como ser que eh, hay trabajadores de la misma industria que no están este, haciendo horas extra y que eh, impide la posibilidad de poder llevar más dinero para, para su casa, donde los, las empresas distribuidoras han mandado gente al seguro de paro eso tenemos otro perjuicio ahí muy importante con nuestros trabajadores, y también en el almacén, en el consumidor final, este, en el comerciante pequeño que no tiene el producto para vender y que muchas veces es el llamador para que su negocio funcione y hoy no le está llegando la leche y que muchas veces eh, el consumidor termina comprando o de otra empresa o otra forma de, de la leche que, que viene en caja por ejemplo que también se carece y que entendemos que es un artículo de primerísima necesidad por lo tanto la distorsión y el el, el perjuicio que se acarrea a través de una medida de una sección que pide un 40% por ciento de aumento este eh, la verdad que bueno este ameritaba un comunicado como este que lo que hacemos es llamar a la cordura a dialogar a poder llegar a buen puerto y a entender y este tener este tratar el tema con, con, con empatía de poder este entender este al otro este aquí tenemos que entender que la posición del otro es respetable pero que bueno que muchas veces el punto del equilibrio y el tirar demasiado la piola este eh, puede llevar a, a, a mal puerto. ¿Por qué decimos esto? Porque eh, con aprobados los 87 años que está en el país, que fue creada por una necesidad de la ciudad de en cuanto a la leche pasteurizada por un tema sanitario, y que eh, hoy por hoy es la principal empresa del, del país, y que lo otro que debemos decir es que... Eh, Lamentablemente, si esto ocurría en otra empresa, probablemente, como ya ocurrió, este, las empresas muchas veces este, cierran la cortina, dejan a los trabajadores este, sin su trabajo y a productores, y esto es lo más triste, sin una cuenca este, donde producir. Y eso también este, es, es muy grave. Con Aprole, este, gracias a sus productores, en su mayoría, el 81% de los productores son pequeños y medianos productores, lo que el país tiene como capital humano de la sociedad en el medio rural es fantástico y que, este, bueno, ese es el país que, que queremos, por eso estamos cooperativizados y entendemos que estas medidas este, perjudican a todo este Desenvolvimiento, ¿verdad? Bien, perdón, las vacas no saben de día feriado, fin de semana o días de paro Sí, a las vacas hay que ordeñarlas Eso este, está en la tapa del libro de cualquier tambero, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasa en, esto, en estos días eh, de conflicto con, con eso? Con, con la leche que se ordeña todos los días, que se produce todos los días ¿Qué destino tiene esa leche? ¿Se procesa, no se procesa? ¿Se pierde, se tira? ¿Cómo es? Hasta ahora nosotros yo no tengo información de que esté ocurriendo algún problema con, con con esa leche, porque probablemente se transforme leche en polvo o demás. Desconozco la situación, uh -huh. tampoco puedo decir que este, haya alguna anomalía con ese a ese respecto. Uh -huh. Lo que sí es cierto es que eh, nosotros por ahora no no entendemos que no no ha habido ese ese inconveniente hasta el momento. Este, pero es una realidad, el campo este no para, eh, la baja hay que y darle de comer, uh -huh. este racionar dos veces al día, al igual que otro, que otros rubros. Sí. Y bueno, y el productor este que no tiene, como, como bien decía, no tiene feriado, no tiene libre, este, todos los días tiene que andar llueva o truene atrás de, de, del ganado con los riesgos que lleva. Y bueno, también este, Nos transmiten los productores que gente que trabaja con todas las seguridades, con las comodidades, con los beneficios, que está muy bien que lo tenga, pero muchas veces este eh, uno pone en la balanza el que genera todo ese capital productivo, toda esa producción, toda esa materia prima, que es el que pone su capital en riesgo, muchas veces termina, o sea, se ve perjudicado por esta medida y también está... sacando tan menos plata que, que los mismos funcionarios o que algunos funcionarios más. está claro eh, señor Pablo Perdomo, agradecemos esta comunicación con frecuencia abierta y todo interesante, el interesante aporte que ha brindado a nuestros oyentes por favor los agradecidos somos nosotros y como siempre a la hora. Muy amable, buena jornada para usted. Igualmente La conversación era con Pablo Perdomo, el presidente de la CAF, las Cooperativas Agrarias Federadas, hablando en términos generales del funcionamiento de las cooperativas y básicamente del conflicto en Conaprole.